Un saludo, ahora nos vamos a Formosa, donde ahí sí nos está escuchando otro amigo, pero en este caso Ignacio Alesio, que viene de meter con la unión de Formosa la tercera victoria, Lino. Muy necesitada, ¿no, Ignacio? Porque no lo habían logrado en toda la temporada. Tres festejos seguidos. ¿Qué haces, Santi? Buen día para todos. La verdad que sí, tenés razón, amigo. Eh. Venimos pasando un buen momento en lo deportivo. Eh, en lo grupal estamos estamos muy bien y poder ganar tres juegos cosa que no nos había pasado en, la, en toda la temporada no, no nos pone muy bien y nos hace salir un poquito de esa situación complicada que estábamos abajo y empezar a mirar para arriba todavía viste nos queda jugar contra muchos eh, rivales directos nuestros y, y bueno la verdad que estamos bien estamos pasando un buen momento y, y, que, y que las cosas empiecen a revertir y a cambiar está muy bueno sí además más cuando todavía te queda una salida dura y como vos decís con rivales directos en este caso se vienen comunicaciones estudiantes y libertad pero en la ruta sí sí eso sí eh, es una gira una gira larga una gira complicada todos los partidos están siendo están siendo duros nosotros jugamos con Peñaroli y con Argentino y fueron partidos sumamente intensos eh, trabados partidos raros y lo pudimos terminar de quebrar en en situaciones muy específicas de juego, con unas buenas defensas y unas corridas en contraataque, se está viniendo la final del torneo, donde todos sí. los equipos están eh, afinando eh, situaciones y, y cambios de extranjeros para salir de, de, del fondo de la tabla, y, y se está haciendo todo muy competitivo y cada vez más duro y más trabado, así que es importante elevar el grado de concentración, eh, estar intenso, eh, estar eh, concentrado para que, dar ese paso adelante en el momento que, que el partido te lo da y, y puede quedar del lado nuestro Nacho, ¿y a qué le atribuís esto, esto? No? de que tal vez eh, había otra expectativa con esta reunión de Formosa, es cierto falta mucho, todavía le quedan 15 partidos pero hoy están por debajo del 50% de victorias ¿no? y recién lo marcabas que esta buena racha no se había dado y que era importante como para revertir las malas caras, ¿no? eh, ¿por qué crees? Eh, Qué sucede esto con la Unión, porque en nombres la verdad que tienen un buen equipo eh, a veces pasa eso eh, que uno, que los equipos a veces por nombre eh, uno espera espera cosas y, y, y con los nombres uno a veces no hace nada eh, vos ves que la Liga está muy pareja los equipos ganan el último le gana a los de arriba y viceversa y, eso hace que, que todo esté muy parejo y habla muy bien también de la competencia después en el transcurso de la temporada uno tiene que hacer un buen grupo, un buen equipo eh, tener una idea de juego eh, creer en esa idea de juego nosotros venimos trabajando bien eh, tuvimos un buen comienzo de liga después nos caímos un poco eh, pero pero no fue más que nada por, porque no lo pudimos cerrar mejor a los partidos hemos perdido muchos partidos sobre el final Muchos partidos que le íbamos ganando durante 30 minutos no lo supimos cerrar, sea de visitante como de local. Y bueno, yo creo que eso es parte de la maduración de, del, de, del grupo, del equipo, de cada uno de los jugadores, aprender de esas situaciones y que no vuelvan a suceder y trabajamos mucho sobre eso. Los parates que hubo en el medio de transición por las ventanas eh, nos ayudó mucho a entrenar, eh, a corregir, a ensamblar a, a, al nuevo extranjero, a poder eh, corregir cosas que a lo mejor durante el año no se pueden por la, la gran cantidad de juegos porque los juegos son muy seguidos, hay muchos viajes en el medio, y se tiene que priorizar mucho el descanso, la verdad que esas cosas eh, hacen de que, de que todo sea a veces un poquito, un poquito pesado. Eh, no son excusas, porque la verdad que no son excusas, pero son cosas que pasan, viste, en un momento del año no pasó jugar con dos bases, estuvimos jugando casi ocho partidos con do, sin los dos bases, perdón, eh, Marín tuvo que jugar de, en la posición de uno, y así todo no no, no nos costó poder jugar y competir. Eh, pero bueno, son cosas que pasan, uno está expuesto en la temporada a tener algunas bajas por lesiones, algunas descomposturas, fichas menos, pero nos terminamos de acomodar eso ya es cosa del pasado estamos en otra situación yo veo al equipo que está muy bien eh, lo veo que después de que volvimos de la gira de Buenos Aires partido que jugamos con Ferro Obras y Pano el equipo volvió a estar completo se recuperaron los que estaban enfermos recuperamos a Nico Smithing que tenía una lesión un desgarro por un traumatismo a Cede Marín que estaba con dolor en la espalda y ahí noté que el equipo empezó a hacer un cambio al estar completo la rotación se hizo más larga jugamos mucho mejor, eh, el equipo se siente cómodo, todos somos partícipes eh, y, y creo que está empezando un buen momento para nosotros y tenemos que, que aprovecharlo porque porque no son cosas que pasen todo, todos los días, ganar es difícil y poder eh, generar una idea de equipo y que todos bueno, vayamos para el mismo lado también y nos está pasando eso ahora y tenemos que aprovecharlo. Y con respecto a ayer, eh, como vos decías, eh, el tema de la concentración es fundamental, ¿no? Porque tuvieron un muy buen primer tiempo, tal vez eh, pecaron un poco en el, en el tercer cuarto, pero lo cierran de buena manera y se quedan con esta victoria importante para ustedes. Sí, fue así. Lo que nos complicó en el tercer cuarto fueron las pérdidas que tuvimos. Eh, Argentino de Junín empezó a buscar un poco más arriba el juego, empezar a defender un poco más duro, eh, cortaron líneas de pase, nos metimos creo que en 6, 7 pérdidas en el tercer cuarto, y ahí fue donde ellos nos descontaron. Nos corrieron bastante y, y después por algunas desconcentraciones eh, se nos pusieron uno arriba pero pero bueno tuvimos un sprint final eh, haciendo buenas defensas recuperando pelota, corriendo, haciendo goles fáciles y creo que hicimos un parcial de 12 a 0 en un momento que nos dio la, la, la chance de poder que el partido a, a nada a dos minutos de que termine Bueno y vos en lo personal con el cambio de ciudad, con el cambio de Habitat, ¿no?, porque no es lo mismo Buenos Aires que Formosa. ¿Estás conforme? ¿Estás ya adaptado? ¿La familia se pudo adaptar a Formosa? Sí, nos adaptamos bien. Eh, el cambio se nota, obviamente, porque es una ciudad mucho más tranquila, donde no hay, no hay tanto movimiento como en Buenos Aires. Eh, pero nos, el cambio nos llegó también en un momento muy importante en, en nuestra vida familiar, por el nacimiento de, de nuestro hijo creo que es una buena era una buena opción para poder hacer hogar aparte obviamente de trabajar y cumplir con, con lo que uno tiene que hacer poder hacer hogar, disfrutar de, de, de nuestro hijo y, y la verdad que la ciudad en ese sentido acompaña mucho eh, Formosa es muy linda tiene muchas cosas para hacer ¿viste? tiene una linda costanera eh, está creciendo mucho y se nota yo he venido años anteriores y se nota la, la diferencia así que estamos cómodos, lo único el calor <risa> pero pero ya estamos ya empezó el otoño, así que el calor quedó quedó atrás, con un ventilador se pasa ahora Ha sido duro, ¿no? El verano Sí, el verano estuvo pesado, estuvo pesado, pero después, viste cómo es, te terminás acostumbrando Entrenar a esas altas temperaturas, te, te, te acostumbrás eh, Y después tenés que, bueno, obviamente, tener una casa que, que tenga aire acondicionado en todos lados para poder descansar y tenemos una pileta acá en un, un barrio que compartimos con Fede Marín, con Johnny Maldonado y con algunos juveniles que, que hace que todo sea un poquito más llevadero viste disfrutamos un poco de la pileta del quincho, comemos unos ricos asaditos con el equipo y hacemos uno, hacemos buen grupo, bueno no se privan de nada ¿no? y sí, viste como como esto Santi hay que hay que pasarla bien, no es solo solo básquet hay que hay que disfrutar un poco de la familia de los amigos y disfrutar también de de este grupo lindo que tenemos que, que la verdad es así tenemos un lindo grupo y, y bueno somos los anfitriones acá porque recibimos a todos con el pájaro nos, nos repartimos para para para cocinar para hacer cosas ricas en la parrilla y, y eso hace que, que, que la pasemos bien bueno me imagino que ya, eh, con esto está hecha la invitación para los playos no para que el equipo de uno contra uno web eh, se acerque a Formosa como buen asadito no sería si para pileta pileta sino Eh, dale por hecho Santi, dale por hecho que, que te esperamos acá con una con una buena, con una buena tira de asado, con un rico vacío y con una copita de vino. Me dice Nico Trapani el productor del programa que el pájaro Marín es un tremendo asador. sí, sí, sí, sí. Mira, me ha pasado de estar en distintos equipos y no, y siempre me dejaron solo con la parrilla, y después me he ido de esos equipos y son todos parrilleros, no sé si me observaban a mí... Cómo se hacían los asados o se hacían los vagos que no querían asar. Bueno, acá todo lo contrario. Tengo a Fede que nos dividimos las tareas. Uno va a comprar, otro va a comprar el carbón, la leña. Uno cocina una vez, uno cocina otra. Y, y el pájaro te, te, te atiende también muy bien en la parrilla. Así que si, si querés, te cocina el pájaro, si no, te cocino yo. No, después, como te vendiste, Mastercheve, vamos a, a probar tu asado. Eh, Nacho, querido, te mando un abrazo grande. Gracias por el contacto y un saludo muy grande para la familia. Bueno, gracias a ustedes por, por llamar, por, por tenernos presentes, por darnos un poquito de, de, de web y de, y de radio con, con la Unión de Formosa, que la verdad estamos lejos, y a veces se complica, y, y bueno, nos estamos viendo pronto por Buenos Aires, que en abril andamos por allá. Dale, un abrazo grande. Hasta ahí pasaba entonces eh, Ignacio Valesio, uno de los goleadores de anoche, en la victoria 79 a 67 de la Unión